Tenía que ver con el orden de, de los testimonios que, fui, que fueron llegando a partir de los años. Eh, fue cuestión de leerlos nuevamente, ordenarlos y eso, y eso golpeó bastante a, a, a los abogados de los genocidas porque no esperaban que yo lleve eh, incluso los habeas corpus y las notas de rechazo de la brigada de investigaciones de Mar del Plata, de la base naval, del ejército, de la policía que yo eh, guardaba. O sea, que yo ordené en los papeles que dejó mi mamá. Y bueno, y esos testimonios se eh, incomodaron bastante, felizmente, y tal es así que no hicieron ninguna pregunta en el juicio. Y este, los jueces... Eh, eh, bueno, estaban contentos de tener esa documentación y yo tenía hasta la Comisión Interamericana de Desarrollo de, de Derechos Humanos eh, que vino en el 77, que ahí José María Muñoz nos barbeaba diciendo que éramos derechos humanos y que proponía camioncitos que vayan eh, por Avenida de Mayo y vayan a provocar a los familiares que hacíamos la cola Bueno, también tenía eso, esos papeles.